Sembrando cultura, cosechamos libertades. Olga, Olga. Olga, Olga. Vamos con el segundo programa de Oiga Olga. ¿Cómo les van? ¿Cómo andan todos y todas? Bien, muy bien. Acá arrancamos. ¿Qué onda? Todo bien. Un poco un poquito de repito porque... Frío, frío. Sí, sí, sí, sí, Está frío. muy fresco en la ciudad de La Plata y en todo el país, seguramente. En realidad, no sé si. No sé, qué sé yo, en Catamarca. Hace claro, tanto eso te iba frío. a decir, en todo el país no sé, pero acá. <ríe> sí, le y, y alrededores estamos sufriendo el frío muchísimo. ¿Sofi? Bien, también. ¿Todo bien? Sí, Con mucho frío. Sí, muy bien. Bueno, yo me dio mal también porque <ríe> vengo de la cancha. Y bueno, mi si estudiante de La Plata cayó nuevamente. <ríe> contra Vélez Arfiel pero bueno este no es un programa de fútbol entonces <risa> me dice una acotación así arrancás bien claro, ni mi pedo hablemos de, de fútbol eh, así que sigamos con lo planeado con lo, con que lo, planeado. Complice, con lo que planeado que le hemos producido tanto tanto esfuerzo lleva <risa> además quedaba solo como que ¿Qué? yo no tengo tengo menos idea de fútbol que sí, sí como los como los jugadores estudiantes más la... <risa> ah, o menos sí más o menos pero bueno Igual, pincha glorioso de la ciudad de La Plata Pero bueno, cambiemos de tema <risa> Porque aparte de, de haber radioyentes Que radio son del otro club Y bueno, capaz que se enojan y nos apagan <risa> la, No. Entonces, <risa> claro, por los claro. poquitos que tenemos Capaz, o los muchos, no sabemos Porque no tenemos cómo medirlo Que se queden todos escuchando. Oiga, De ahora, todos los cuadros de fútbol que se queden. De todos, de no todos. Sí, sí. Bueno, eh, contemos un poquito ¿Les parece? Vale, eh, sí, sí. Que se va a tratar el programa de hoy vale, vale, vale. Eh, Vamos a tener invitados En oh. oh. el segundo <risa> En el segundo Tenemos invitados sí. Invitados varios sí, Para hablar de diferentes temas eh, uno es el código de nocturnidad que nos está afectando en la Ciudad de la Plata, eh, más precisamente en el barrio, más hay? precisamente en el barrio, sí, exactamente. Por ahí, ¿qué sé yo? Están los vecinos que se están juntando por un lado, por el otro lado, la gente y los chicos de pura vida, que es un, un boliche que, que tocan bandas independientes de la Ciudad de la Plata. Sí, eso es muy importante para destacarlo. Es un lugar re importante donde se les permite a muchísimas bandas poder mostrar su música. Así que bueno, nos compete también como vecinos de, de acá, de, de toda esta zona de 60. Exactamente. Así. Como Olga Vázquez, también, bueno, hablar un poquito de ese tema. Porque no solamente es ese, ese bar, sino que hay otros bares de la ciudad de La Plata. Y en contraposición, otros bares que por ahí... Eh, no están siendo afectados no están de siendo la afectados. misma manera. Claro, exactamente. Entonces por ahí hay un poquito de desigualdad. Pero bueno, viene Diego, que es de, de Pura, pura vida. vida. Nos viene a comentar un poquito de qué se trata toda la movida. Por el otro lado, ¿qué tenemos? Bueno, el problema de la escuela de danzas, ¿también? ¿No? Claro. La escuela estuvo atravesando una problemática particular, que es que no estaba habilitada para funcionar como tal. Eh, así que estuvieron los alumnos hasta hace poco. Tengo entendido que las clases se reanudaron, uh -huh. tengo entendido eso, no sé, bueno, nos van a explicar mejor los chicos cuando vengan hoy. Mejor, ¿no? sí. antes que nosotros que podamos decir. <risa> Pero bueno, que... estuvieron atravesando una problemática muy grande porque estamos empezando el mes de mayo y todavía no habían podido comenzar las clases. Bien, bien. Otro de las problemitas que se acarrea por ahí nuestro gobernador... Ah, no, el problema de él no tiene no. Lo que, que no la... los estudiantes y sí, sí, tal cual. Que es, si no lo conocen, es una también del barrio, es una escuela que está ahí en 759. Y, y, ¿no? eh, y que lo cerraron porque el edificio no estaba en condiciones. Terriblemente, o sea, eh, un poquito para pensar, ¿no? Cierran el colegio en vez de invertir en educación. Sí, eh, tal cual. Está un poquito. Y bueno, también. Y además en que... el marco de lo que. Vivimos las, hace dos semanas la, el del FIFBA. FIFBA. <risa> Complicado el tema de. Sí, el tema la de la, la pronunciación es, es complicada. Que, que nada, toda la plata que invirtieron en, en ese evento cultural y todo lo que está pasando. Aparte la, de la, de la escuela la de danzas, plata, danzas tiene un problema, digo, ya. Eh, eh, con solo verlo te das cuenta, para poder subir, por ejemplo, tiene una escalera muy, muy pronunciada que cualquier persona que tenga algún tipo de de problema motor o algún tipo, no, no podría subirla, o sea, ya tiene, de, de base es un lugar que no puede estar habilitado, nunca podría haber estado habilitado para funcionar como escuela siempre se supo, siempre se habló y nunca sucedió nada, en vez de invertir en otro espacio y... Cerramos la escuela claro, Nos cerramos la escuela, en vez de poner otra no, escuela un... claro, tal cual, sí, pasamos con la escuela de teatro hace muchos años nada esto, eh, hasta que logramos el edificio de eh, 49 y 2, pero bueno, hubo tomas de escuela de por medio, tuvo que haber una alumna que se cae eh, que se rompe la cabeza cayéndose por de calidad para que digan, che, la escuela esta no Me tendría que estar habilitada. Mal. Claro, bueno, eh, suele pasar sí, y esto. Y hay varios terciarios también en terciarios, terciarios claro. de magisterio, de que está la formación de, de nuestros futuros maestros o maestros para nuestros futuros hijos. Tal y hijas, cual, digo, tal cual. Es, es, es problemático. Pero bueno, ahora también van a venir los chicos a contarnos un poquito de qué se trata toda esta movida. Y por último también eh, va a venir la gente de Cajal y Casazo para darle un poquito también de de sonido a, a nuestra onda de hoy, Olga. Los chicos bueno, aquí. le comentamos igual vale. también que la idea es como traer un poco los, a los músicos independientes, artistas independientes acá a participar del programa. Así que vamos a tener a lo largo de los programas que sigan, Albu Esperemos alguna, que sigan. otras bandas más invitados. <risa> más invitados. <risa> <risa> bueno. <risa> There's a natural ja, ja, ja, ja, ja, eh, ¿En qué estábamos? Para que viene Cajale Casazo, viene que van a Cajale venir casazo. otros invitados para mostrarnos ¿Qué? un poquito de la música que hacen y también por ahí otros artistas que no sean solamente músicos, a contarnos de sus producciones. Bueno, así que lo vamos a empezar a hacer, la idea es que también lo hagamos entre, entre todos, eh, también ustedes del otro lado que nos tienen algunas propuestas, algunas ideas que quieren escuchar. Eh, bueno, nuestras vías de comunicación <ríe> oh, yeah. son ¿Está el Facebook el Facebook, el Facebook. Eh, um, Olga Vázquez hay dos Facebook está Olga Vázquez con acento y Olga Vázquez <ríe> sin acento que ese está habilitado para que entre más gente porque el otro ya tenemos demasiados amigos bien, bien. buenísimo igual buenísimo. y pueden, pueden ya participar de la preguntita para ¿Y cuál es la preguntita? Che. ¿Cuál es la preguntita? ¿Qué lugar le brinda la municipalidad a las, a las movidas culturales independientes? Buenísimo. Y también, si nos quieren llamar por teléfono, está el teléfono de acá, de Radio Nauta, FM 106.3, que es 512-1690. Y también si quieren mandar un correo también a la radio, está radionautafm.com punto com y eh, bueno, está en la página de Facebook de Radionauta y bueno, un montón de otras cosas más que de a poquito le vamos a estar diciendo. Eh, la pregunta está buena para que nos contesten para que contesten por esas vías. Si tienen ganas, nosotros también estuvimos haciendo algunas producciones. Eh, en la vía pública. En la vía pública <risa> y va a haber una especie de esto, vamos a intentar sostenerlo durante todo el programa, de mostrar también a la gente que. Está en La Plata gente de, de, de la calle que nos comenta un poco de las problemáticas que nosotros creemos que son las que nos aquejan hoy a partir de este programa que es de cultura, ¿no? Eh, así que bueno, va a salir Olga a la calle y le vamos a dar para adelante a ver qué, qué pasa con eso, ¿no? Hola, soy Agustina. Bueno, yo pienso que en realidad el Estado no, lo que no... Ha... Lo que no apoya es la gestión cultural autónoma, lo que todo el tiempo está tratando de hacer es cooptar los espacios de, de la formación cultural de las masas para hacerse cada vez más populistas, eso es lo que va a pasar con Aznar mañana, no, el año pasado, en Buenos Aires, va a ser como mega presentaciones culturales, pero lugares como El Olga, como Pura Vida, lugares que son autónomos y que mantienen una postura por ahí eh, paralela al gobierno en favor o en contra, pero distinta desde otro lugar, estos son los lugares que se van capturando cada vez más. Vasquez.cultural.gmail.com Volviendo acá con el segundo programa de Oiga Olga, esta vez y para siempre a partir de las 8 de la noche, así que los que recién nos están escuchando capaz, eh, es extraño porque... A, Viernes pasado dijimos que iba a ir de, a ir de 9 hora. a 10, ahora nos animamos y vamos, vamos por todo más. todo y próximamente de 5 horas vamos a <risa> ¿De las 5 de la tarde, a <risa> las 10 de la, <risa> de la noche? Así, para que nos escuchen bien y, se, y, y que puedan contestar, que puedan responder a nuestras preguntas, estaría re bueno. Eh, así que los que están ahí con Facebook, escuchándonos con la computadora y qué sé yo, metan un comentario de la pregunta, la repito, la repito para que se sepa. ¿Qué lugar le brinda la Municipalidad de La Plata a las movidas culturales independientes? Esa es la pregunta, a partir del tema que está, estamos tratando, que es el tema de acá en, en el barrio, cerraron uno de los, un boliche muy importante, que es Pura Vida, para todas las bandas independientes, y se sí, armó una asamblea grande entre músicos y, bueno, y gente que, que por ahí defienden esos lugares donde dan lugar a los músicos independientes. Y por el otro lado, también para comentar, Por ahí un poquito menos, asambleas de vecinos que supuestamente están eh, digamos, pidiendo a la municipalidad que bueno, el tema de los ruidos y qué sé yo. Eh, bueno, pero eh, la otra discusión que está ahí de por medio es eh, nada, qué lugares se les brinda, digamos, ¿no? porque a partir de eso una cosa no quita la otra, uno puede tener, eh, no, puede no generar ruidos y poder que puedan tocar bandas independientes, bandas independientes en claro. los lugares y después otra de las informaciones que tenemos eh, es lo de la escuela sí. de danza de, de teatro sí, sí, no. iba a contar yo, iba a comentar una cosa que pasó este fin de semana en relación a las movidas culturales independientes eh, se organizan todos los años acá en el escudo una suerte de premios a la labor artística en general, no solo teatral ¿cuántos en... te ganaste? Eh, no, este no ninguno <risa> <risa> no, no estaba nominado en una terna pero entregué premios y, y mi hijo se subió al escenario acá porque, está, sí, está, sí, presente, Ciro, está presente está acá, presente acá. Ciro. sí porque ganó un año sin televisión mejor producción audiovisual del año pasado que es una serie que estaba por internet y bueno él participó en un programa así que lo llamaron los bien. actores a que Muy suba eh, bueno eh, un poco estos se premios te cae la, pre... la baba. Sí, un poco sí. <risa> no estos premios eh, surgieron como más familiares en algún momento de algunos años y después empezaron a abrir un poco más a la comunidad artística Y sucedió que en un momento eh, sube alguien que no conocíamos y cuando sube dice, bueno, yo soy el secretario de la Asociación Argentina de Actores y acá charlando con los chicos que organizan los premios EP, eh, llegamos a un acuerdo de que la comedia abra su, sus puertas. La comedia es, es un lugar de teatro que funciona acá eh, con un elenco estable de gente que siempre trabaja para la comedia, no se abren nuevos actores generalmente. Y lo que lograron los chicos es que se abra la comedia eh, todos los miércoles para que grupos de teatro independientes de La Plata puedan mostrar sus obras ahí ¿Y dónde queda la comedia? La comedia queda en 12 entre 61 y 62, si Bien. mal no recuerdo, 62 y 63 Bien, ¿por la zona? Sí, por la zona, por acá me pareció muy importante eh, que se abra, se les va a pagar a los grupos de teatro 1.500 pesos por mes 1.500 pesos por función, digo, más el bordero, que es, una, es la, todas las entradas, que, que toda la gente que vaya a verlas me parece muy importante que se logre, digo, a través de organizaciones o que espacios como que son del municipio y nadie puede entrar y eh, se abran a la comunidad. De hecho, la elección de las obras se va a dar eh, entre los actores, o sea, todos los que quieran participar Bien. van a ir ahí, a hablar. Buenísimo. Sí, muy bueno. La verdad es que me pareció algo muy copado y, y que demuestra esto, ¿no? Que hay que organizarse y que cuando te organizas puedes lograr cosas. Claro, y por ahí nos, te escuchan un poquito más. No? Claro, y sí, <risa> y claro, sí, sí. para irte te escuchan no, un poquito más. No es que están sordos, no es que no tienen problemas auditivos. No, para nada. Eh, se, pero, hacen no, se, se hacen los que se claro, hacen. Se, se hacen no. los que <risa> se hacen. Es peor, te voy a decir. Sí, se hacen los que se hacen. Bueno, eh, acá estamos, para comentarles un poquito, estamos acá en. Eh, por, por ahí hay gente que todavía recién agarre, prende la radio y dice, bueno, ¿y esto quiénes son? Eh, no, gente, somos gente más o menos seria, que estamos acá, <risa> haciendo el programa de Olga Vázquez, del Centro Cultural. Olga Vázquez, se llama Oiga Olga, eh, y para comunicarnos con nosotros, tienen las posibilidades En Facebook, Olga Vázquez Dos Facebook, Olga Vázquez Pueden participar de la preguntita que ya Ya la repetimos, ya la repetimos otra vez La ¿Sí repetimos demasiadas veces a ver, a ver, la pero bueno. que no Bien, bien, loca. bien, dale, por ahí tenés suerte ¿Qué lugar le brinda la municipalidad a las movidas culturales independientes? Esa Participen. es la pregunta Participen, <risas> contesten También tenemos los teléfonos, el teléfono es eh, 512-1690 el teléfono de acá de Radio Nauta FM 106.3 y si no, también pueden mandar un correo si tienen alguna duda alguna eh, o nos quieren brindar agradecimientos por estar acá claro. que nos agradecen ¿no? el, Gracias nos agra chicos por hacer chico, este programa chico, tan bueno eh, Pueden hacerlo por radionauta FM arroba gmail.com y si no, olga.vasquez.cultural Hola, eh, mi nombre es Eduardo y bueno, estoy un tanto al, al tanto de, de toda esta situación y quería decir que estoy totalmente en desacuerdo con la política de la Municipalidad de La Plata ya que me parece que dentro de una institución ¿no? donde funciona la Dirección de Juventud paralelamente, pareciera ser, sale a defender los espacios culturales que tiene la Ciudad de La Plata y por otro lado, la Municipalidad sale a clausurarlos eh, me parece que la cuestión acá por un lado de la municipalidad no tiene que ver con salir a defender por ejemplo a la gente, juventud de estos espacios, sino me parece que tiene que ver con recaudar plata para eh, hacerle una multa a, a cualquier persona que tenga un lugar de tipo pongamos por caso gastronómico, un boliche, un pub etcétera, porque si lo que La municipalidad quiere hacer es, bueno, garantizar la seguridad de cualquier persona. A mí me parece bárbaro que le exijan al propietario de un lugar X seguridad afuera. Pero ahora, si la seguridad afuera ya estuvo o ya está y hay un problema en la vía pública afuera de determinado lugar, no sé, en el radio, por ejemplo, de una cuadra, la municipalidad de La Plata, ¿hasta qué punto se hace cargo de eso? ¿O responde por eso? Eso es. A mí me parece que acá la cuestión era, por un lado, recaudar plata, y por el otro, bueno, después buscar una posible solución. en costa, desplazando el balde sino yo me quedé sentado en monte de la piedra, .vasquez.cultural Cultura, cosechamos libertades. Oiga, Olga. Olga, Olga. Olga. <risa> volvemos, volvemos. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Muy bien. Seguimos acá y no diga Olga, se nos está haciendo medio largo esto. <risa> ¿No? ¿Las dos horas? Acá, eh, de una a dos hay diferencia. Hay una mucha y media diferencia. me parece, tendríamos que tirar. <risa> pero bueno, acá seguimos con el tema. No sé, eh, por ahí comentarlos a los que por ahí no, no saben que, o que recién nos agarran. Ya lo vengo repitiendo casi todas las veces, pero bueno, por ahí gente que no se equivocó, ¿no? Que empezan ¿no? a las nueve nosotros arrancamos a las ocho, rofiando ahí, eh, El tema, por ahí el eje principal que estamos manejando o queremos discutir y hablar y qué sé yo, es el tema de, del código municipal, ¿no? De nocturnidad. de nocturnidad, exactamente, sí, es un código que se aprobó el año pasado, eh, que establece un montón de normativas para que los bares, los boliches, los extraculturales, culturales se habiliten o estén habilitados y, bueno es un poco lo que está trayéndole problemas a muchísimos bares porque la verdad es que la normativa es bastante exigente se piden muchísimas cosas eh, entre las que está por ejemplo hoy nos comentaban que haya seguridad para afuera del, del, bueno, para la vía pública serio, ¿no? es algo medio claro. extraño eh, Bueno, y varias cosas más, que haya cámaras, que haya detector de metales en la entrada de todos los boliches. Eh, fija una diferencia entre si el boliche es solamente para comer, si es para bailar, que genera mucho problema. Acá también hay muchos bares donde se arman bailes, digamos, como más tarde. Y bueno, eso habilita al municipio, a eh, no habilitarte el lugar, sí, es, es muy, es muy extraño, pero claro, sí, exactamente. Eh... Y que, aparte, eh, los más afectados son espacios, eh, no casualidad, creo yo, o lo que creemos nosotros. No sé, por ahí, por eso está para la pregunta, ¿no? Si lo creemos o no, ¿no? Eh, el tema de, de que los espacios que más perjudicados salen son los espacios que no tienen tanta guita. que son No espacios... tienen recursos para poder cumplir a veces con toda esta cantidad de normas como otros bares que si sí uh -huh. los tienen que si pones una cámara y no les cuesta absolutamente nada claro. que te cobran 45 pesos la birra que es como sí. otro target claro sí, sí. entonces y que, eh, hay varios, ¿no? que hay, y que muchos, hay varios que hay muchos y sí. que tocan bandas bandas que tienen que garpar un montón o toca no sé eh, Palito Ortega sí, y, sí. y, y qué sé yo <risa> Y que nada, se llena de gente, ganan guita y pueden invertirla después en lo que pide la municipalidad. El ruido, si es por el tema del ruido, el ruido está. está. Eh, podemos pensar, qué sé yo, o, eh, el tema de todos los bares de Diagonal 74, ¿no? Que la mayoría ahí, o quien ha salido alguna vez a la noche y ha pasado por esos lugares, si es por el quilombo que genera la gente, eh, ahí también se hace, se produce y, y son frecuentes. Entonces por ahí lo que nosotros creemos que es el tema de eh, bueno, cómo de alguna manera se corren los espacios eh, que generan lugar para bandas independientes, para artistas, qué sé yo, Ay. y van, los apartan, los cierran y se eh, invierte o se deja lugar a bares que eh, nada tiene que ver con lo que lo que es la música independiente, el esfuerzo de las bandas Sander, de las Sí, la que de la son Plata. bares que funcionan eh, para recaudar, digamos, son negocios, digamos. Claro. Una... Sí, digo, más allá de eso, en qué sé yo, pura vida, que es el, el el bar que está acá en ¿dónde es que queda? En no, digamos, en, el no, el el... en la Plaza en frente y... de la plazoleta, claro, de... en, frente en frente de la plazoleta antes. de la Bellas noche antes. de la Lápiz sí. eh, bueno, ese bar digamos, tiene un dueño, eh, es para, saca plata de ahí para vivir es su sí, trabajo. Pero también es, hay otra cuestión. Pero hay por un detrás, montón de claro. otras cosas que, por suerte, bueno, hoy va a venir Diego, que es eh, uno de los chicos que está ahí, uno de sí. los dueños, a comentarnos un poco de la idea que tienen ellos y por qué se le hace tan difícil muchas veces eh, tener que invertir para, para que lo habiliten, digamos, con una cláusula. Bastante tonta en el sentido... O por lo menos no, no tonta, sino que bastante divisoria entre algunos bares... O algunos espacios, no solamente bares... Eh. Y otros, ¿no? A, sí. De lo que es la y, cultura. Y como los medios también, digo, hemos visto hace un tiempo que salió una nota donde todos los vecinos de este barrio se habían juntado para quejarse. Yo creo que los vecinos de Agonaz 64 también deben estar molestos con el sí. ruido, sin embargo no aparece absolutamente nada en No, lugares. no, también, digo, nosotros por ahí lo hemos discutido, estas cosas, qué sé yo, viste, el tema de, de si hacemos ruido, no hacemos ruido, si molestamos, no molestamos. La mayoría de los espacios también generan... Un montón de participación para los vecinos. Y de última, qué sé yo, si estamos equivocados, igual eh, invitamos, digamos, a partir de acá, que nos puedan llamar. Está el sí, teléfono sí. 512-1690. O si no, por el la Facebook. <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> explotan las llamadas, puteándonos, diciendo <ríe> negros de mierda, váyanse. Los ríos, <ríe> ¿qué hacen Pero bueno, eh, de última pueden comunicarnos nosotros. Sí, estamos abiertos cual. La verdad es que tampoco tenemos la posta, sino que es lo que nosotros creemos, es lo que de alguna manera pensamos y que abrimos al debate sí. y a ver, no porque la discusión por ahí del programa o lo que nosotros queremos comunicar es el tema de las movidas independientes, las movidas Ahí hay, hay, hay un dato que tiró Antulio por Facebook que dice que el municipio votó eh, una ordenanza que discrimina los bolillos tradicionales de los centros culturales. Claro. Como sería una política de los comercios grandes, eh, del centro a ahogar a los más chicos claro y por eso se está porque no fue casual que se cerraron eh, bueno pura vida se cerraron bar, bares bastante conocidos entre, entre yo por el... lo que tengo entendido lo que pasa es que se les pide a los bares o a los centros culturales que cumplan con los requisitos los mismos requisitos que tiene el blog por ejemplo para block. funcionar claro como un boliche a la hora de hacer recitales o de hacer espectáculos que con música que claro. que Que es diferente, ¿no? Lo, lo que diferente. se busca acá es el tema de las bandas, el tema de, de, de esta cultura que por ahí cuesta un montón, ¿no? Mostrarse a los artistas de diferente teatro, no sé, plástica, eh, música, que cuesta mostrar, mostrar su arte, mostrar, encontrar un lugar, y sí. encontrar lugares, ¿no? Es muy difícil encontrarlo y eh, siempre hay trabas para eso. Entonces. Por ahí, eh, por ahí es esto, ¿no? De decir, bueno, eh, ¿qué está pasando? ¿Es solamente por el ruido? ¿Hay otras cosas? ¿Cómo podemos solucionar el tema de los vecinos, la molestia que puede generar causar los vecinos? A claro. Para que, eh, y para seguir funcionando como espacio cultural. Digo, por ahí el ejemplo que nosotros tomábamos una vez, eh, hemos hecho, digamos, desde el Olga Vázquez, eh, invitamos a vecinos a que participen de, del espacio para para comentar sus molestias y bueno, todas sus problemáticas como vecinos por ahí eh, la queja de que hacíamos un poco de ruido. La respuesta fue concreta. Nosotros hoy, eh, la Auditoria Branca con una de las bandas independientes que nos ayudaron a armar el auditorio ya sí, es su nombre, eh, hicimos y lo pusimos en funcionamiento para que nos escuche. Eh, y fue a partir de nuestro sueldo Bueno, a ver si eh, el municipio Puede generar los recursos Por ahí los tiene, seguramente los tiene Para que eh, espacios como el Olegabasque Que puedan lograr eh, O como pura vida, que se yo Cumplir con esas normativas claro, y, ¿no? y no ir y clausurarlos Y claro, que el espacio deje de estar Claro, eso, eso es lo que me parece que No va, o va en contra Por ahí hasta de, ¿Sí? de la misma democracia O sea, tenés que tener mucha guita Para, para, para funcionar ¿No? A ver, hay que ver para qué lado tira el municipio en la cultura. Che, fría acá hay que remarla así que qué opinan del frío ¿no? <risa> la plata. Che, y por ahí estaría bueno que opinen de algo vamos viejo vamos vamos de lo vamos que quieran, para adelante de lo que quieran ¿Sabes qué no comentamos que escuchamos un tema de Argonautics y pasó así pasó de ahí pasó sí pasó pasó, pasó un muy buen tema El mono se va, se llama Bien, ¿y, y la quién idea es Argonautics? Argonautics es una banda local que de en ciudad de La Plata De la Pero ciudad de La Plata <ríe> Que ha participado un montón Acá también con el Olga ah. Que ha venido a tocar Ha participado en las jornadas de lucha Sí, muy buena muy, banda Muy presente, muy sí buena banda, Muy buena banda Y que son, entre otras bandas amigas es Una de ellas que nos aguanta siempre siempre está ahí y que seguramente más adelante como en este este día <coughs> perdón eh, va a venir cajale casazo ya va a venir Argonautics, Argonautics, ya vamos a, traer. A, a, a comentarnos un poquito de, de su movida como que piensan y qué sé yo y de la vida y no sé preguntarle si si son algunos de Vélez... así lo podemos echar <risa> eh, nada así que gente si se quieren comunicar con nosotros lo podemos hacer por el Facebook de Olga de todo, Vázquez, Olga Vázquez. Eh, están los dos Facebook, uno que por ahí no los dejan entrar porque ya se excedió gente, tiene como abajito, ¿vieron? En la parte de en relaciones, relación. bueno, claro. ahí está Olga Vázquez, otro Olga Vázquez que ese sí está eh, para que Habilitado puedan... para que lo agreguen. Y nosotros nos hacemos amigos al toque. Al toque nos hacíamos amigos. Si no está, el teléfono de acá de la radio, que es 512-1690, o si no, eh, si quieren alguna, no sé, alguna pregunta, alguna duda, qué sé yo, lo que quieran, eh, sobre la radio FM eh, de la FM, está Radio Nauta, el correo, que es radionautafm.com y también pueden hacerse amigos... De la página del Facebook que es Radionauta. Eh, y también Twitter tiene la radio. va, la radio. Tiene el Twitter que es Radionauta FM. Así que si se quieren comunicar, tienen todas esas vías de comunicación para preguntar, comentarnos y demás. es. Contarnos que... ¿Qué? no, no, no Contarnos qué piensan, digo, del tema este que estamos hablando, del código de nocturnidad y todo eso. .cultural .gmail .com. Volvemos, volvemos a Oiga Olga acá en Radionauta FM 106.3 Esta vez tenemos nuestras primeras invitadas del programa así que estén contentas eh, Acá está Florencia y Saba que son dos estudiantes de la escuela de danzas tradicionales, ¿no? Eh, y que, como comentábamos hoy al principio, están con algunos problemitas, con, se ve que eh, la cera de, de Daniel también le está produciendo, <risa> que en varios lugares que no está escuchando el tipo, ¿no? Eh, y bueno, están con este problema, que viendo de que el edificio de la escuela se le derrumbaba, no optaron. Eh, El gobierno, ¿no? El Estado eh, no optó, no tuvo mejor idea que cerrarlo y no invertir para Ay. que siga funcionando la escuela. Eh, pero bueno, acá están las chicas y nos van a comentar un poquito mejor. ¿Cómo andan, Che? Bien, bien. ¿Bien? ¿Todo bien? Bien, todo sí. bien. Eh, bueno, cuént, cuéntenos un poquito de qué, cómo están, qué, qué es lo que pasó, cómo, cómo empezaron las clases, ¿no? En abril, ¿no? O fue un poquito de después. Nosotros empezamos las clases en marzo, tuvimos dos semanas de clases y el 3 de abril ya se clausuró la escuela eh, por un pedido de, de clausura de, de, bueno, de una profesora de, de la escuela de estética de abajo porque eh, sentían que se derrumbaba el, el techo. Eh, nosotros en nuestro edificio, bueno, en nuestro antiguo edificio funciona abajo en la planta baja una escuela de estética que es para chicos y arriba funciona lo que es la Escuela de Danzas Tradicionales. Eh, bueno, se clausuró sin previo aviso eh, y a partir de ahí empezamos a tomar un montón de medidas, hicimos cortes en las calles, eh, pidiendo, ¿no? Porque no, o sea, no se resolvía de ninguna manera, fuimos al FIBA, nos acercamos a medios, eh, bueno, y hasta hoy que lo, la única resolución que se tomó fue que se había buscado una casa para alquilar, eh, entonces nosotros nos trasladaríamos ahí, esa casa queda cerca de donde está la escuela de, eh, de importante, nosotros. ¿no? Importante, sí. digo, de que no cambien la escuela, que la manden, no sé, a Punta Lara. Claro, sí, vale. sí, tal cual. ¿Por qué? La comodidad de los estudiantes. ¿no? Y, y les iba a preguntar algo y me olvidé, no, pero lo, sí. digo, lo, ¿cómo... ¿Cómo es que se enteraron en esto de decir si sin, sin previo aviso, como dicen ustedes, y qué, cómo se encontraron en esto de, de venir a cursar, estar cursando una carrera, un terciario para profesor, que acá también eh, no solamente es una escuela de danza tradicional, sino que son nuestros futuros profesores que se están formando para las escuelas secundarias y primarias, ¿no? Eh, y encontrarnos con esto, ¿no? De, ¿Cómo fue su primera reacción? ¿Qué, qué es lo que... Qué, qué, no hubo respuesta, ¿no? Que lo cerraron y no les dieron ningún espacio para seguir cursando, no le dieron ninguna respuesta. Eh, justamente fue el 3 de abril que se clausuraron las clases, los chicos estaban cursando en, en las aulas eh, del edificio eh, y se clausuraron las clases y nos quedamos todos sorprendidos por, por la noticia y no hubo ninguna resolución eh, rápida, digamos, de dónde se iban a reiniciar esas clases. Entonces, ...y dijimos, bueno, vamos a tener que hacer algo... ...porque la solución no está a simple vista... ...así que bueno, dijimos, vamos a movernos... ...porque es un derecho que tenemos como estudiantes... Eh, claro, que, bueno. estudiar, digamos, ¿no? ...uno de los derechos de la educación... ...y acá se decidió... ...igual, eh, digamos, se nos ofrecieron cosas... ...a las que nosotros eh, no adherimos... ...que fue, por ejemplo, eh, en la escuela... ...funcionan tres turnos, uno matutino... ...uno al mediodía y uno vespertino Y los que se nos había ofrecido en, una, en un primer momento eh, era que nosotros tuviéramos en lugares que eran del Estado, como por ejemplo eh, el Isla Malvinas, el pasaje de Ardo Rocha, tuviéramos clases ahí. Eh, pero era solamente para algunos turnos, eh, y también claro. en, en la escuela 1, solamente para el turno noche, quedaban que chicos. A la, a la noche sí. no pueden estudiar y viceversa ¿no? pero igual no eran ni lugares aptos eh, nosotros no sé para las clases necesitamos eh, lugares amplios eh, equipos de música tenemos que, que mover un montón claro. de cosas de, de materiales sí. y lo más loco A ver si por ahí me equivoco, ¿no? Pero lo más loco que ustedes ya el año pasado venían y ya viene, ¿no? La escuela de danza. Hace 30 años que se está pidiendo años. por un lugar digno para estudiar. O sea, yo ya te estudiando para el año pasado. No, hace 30, no, 30 años en la escuela de danza yo sabía del año pasado de que ya habían hecho movidas, habían hecho festivales ahí eh, eh, cortando la calle sí. por el tema del edificio. O sea, no es un tema que... Es algo no nuevo. Solo, eh, no, no solo eso, sino que... Eh, hace 30 años que es la comunidad educativa quien viene manteniendo la escuela. El gobierno no se está ocupando no, del mantenimiento no. de día a día, digamos, del establecimiento. Claro, sí. Y qué, qué loco. ¿no? En algún momento <risas> se había hablado, yo, eh, el año pasado cursé y, y en la Escuela de Teatro, en el Profesorado, cursé algunas materias ahí en, en, el, en el edificio. Se había hablado de que la Escuela de Estética 2... Se, iba, se, li, se le iban a dar a ustedes, digamos, que iba a ser parte mm. de... Y Estética 2 se le había asegurado mm. que dentro del presupuesto desde claro. el año que venía, que fue en el 2011, sí. eh, le iban a dar un nuevo lugar a ellos. Porque también la Escuela Estética 2 tiene problemas de edificios claro. O sea, es, es un problema amplio y, y sí, viene sí, realidad, mucho. se viene afectando la escuela. Claro. Eh, en realidad eh, lo que pasa es que el edificio es uno solo y era de danzas tradicionales Y se lo prestó a la escuela de estética hace 30 años. Eh, era por, por provisionalmente pero digamos ya como que a después de digamos, se lo apropiaron. Y ellos ya sus, sus aulas tienen un montón de aulas clausuradas hace años, claro. que están inhabilitadas, sí. ahí están chicos. Claro, ustedes no están planteando de que se vaya a la escuela de estética, no. sino de que resuelvan no, el problema era. de los dos espacios, ¿no? Tal que cual. tan importantes son para, para la formación de, de nuestro de nuestros hijos, qué sé sí. yo, hay un montón de cosas que están muy buenas en lo que corresponde a lo, lo que es la cultura el arte eh, que por ahí en las escuelas no se da mucha pelota ¿no? eh, digo, acá están ustedes están estudiando para ser profesores de, de danza, no que eh, en las escuelas no, no figura mucho ¿no? está tan, tan fuerte eh, y qué tan importante es para, para toda la comunidad, para toda la sociedad ¿no? eh, pero bueno y hoy que a partir de todas estas movidas fueron al FISBAR, los encontramos ahí, sí. <ríe> estuvimos juntitos con el Olga y Danza da, moviéndonos. Eh, ¿Y qué, qué, qué, qué les respondieron ahora? ¿Qué, qué le dijeron? Eh, en un primer momento lo que se había, lo, lo único que teníamos era como una carta como de buena intención del propietario del, de esta casa que queda cerca de la escuela, que era para alquilar. Eh, Hoy eh, fueron los, algunos directivos y un representante de alumnos a, al Ministerio de Educación y lo que establecieron es que está firmado el contrato. Lo que pasa es que hay un montón de serie de pasos que son muy burocráticos y que eh, haciéndolos muy rápido tardarían más o menos dos meses. O sea, sería después de vacaciones de invierno. ¿Y ustedes perdieron un cuatrimestre entero? Sí, eso ya de ya por está, sí ya sí. estaría perdido. Si esto se resuelve sería después de las vacaciones de invierno y si no, o sea, no nada aparte habría que adecuar el edificio a nuestros intereses, digamos y eso se va a prolongar <risa> aún a prolongar. más sí, sí, sí. yo estudié en uno de los terciarios en el, en el instituto número 9 y es terrible, terrible Pero bueno, eh, la idea también de, de esto es que tuvieron que esperar a que ustedes pierdan un cuatrimestre de estudio. Sí, es muy grave. Aparte recién iniciado el, el, el año. Ciclo ¿no? Tuviste todo el verano para resolverlo, estuviste, tenés pre el presupuesto para generarlo y eh, por ahí este, el gobierno de Scioli, otra vez Scioli, nuestro amigo. Por supuesto, se fue la se fue una luz del claro. <ríe> <ríe> Y en el sonido. Se ve que eh, no está escuchando Nuestros reclamos Así que acá estamos nosotros Porque esperan que... a que las cosas realmente dejen de funcionar claro. O sea, se sabe, hace 30 años que se está luchando Porque es no. un espacio óptimo Pero esperan a que se derrumbe un pedazo no, no. de techo Arriba de un pibe de, de la estética 2 Para decir, claro. che bueno, vamos a hacer algo vamos a ah, Una de docente la casa, tuvo vamos a... que decir, che esto se cae no, Se no, viene no. abajo eh, La verdad que es terrible Vamos con un temita y volvemos en un ratito con, Otra vez con las chicas, así nos comentan un poquito en qué, Cómo seguimos con todo esto ciento seis punto tres oiga oiga oiga punto punto cultural arroba volvemos con oiga oiga, oiga. Radio Nauta FM 106 Me dice el locutor Porque sí Porque me da ganas Porque lo creo ¿Y cuál es? Entonces, me creo el locutor Claro Me creo el locutor ¿cuál es? Y no tengo el título viejo, Pero bueno acá. Eh, Seguimos con las chicas Acá con Flor Y Saba Que son de eh, Estudiantes de la escuela de danza Que nos estuvieron comentando Un poco el problema En síntesis Es que le clausuraron el lugar eh, sin previo aviso y están perdiendo un cuatrimestre de estudio con un reclamo que hace 30 años que se viene sosteniendo. Te ah. completamente sorprendido. sorprendido. De mierda, no, no, no, no, terrible, <risas> terrible. Pero bueno, así que por ahí, ¿cómo, no sé, cómo, ¿cómo sigue todo esto? ¿Cómo, en qué, qué estuvieron pensando en, desde la asamblea de los estudiantes y qué, qué, qué van a hacer para acá, de acá en adelante? Eh, para nosotros, digamos, internamente nos declaramos más o menos hace dos semanas en asamblea permanente, eso hace que nos, re, nos reunamos por lo menos, eh, no sé, tres, cuatro veces por semana. Total no cursan. Total no cursamos. <risa> eh, y bueno, eh, ahí decidimos un montón de cosas. Esto, eh, digamos, es muy positivo porque en la escuela... Eh, si bien había un, hay un centro de estudiantes, eh, nunca hubo digamos, una participación tan grande de, de, de los alumnos y las alumnas de ahí. Eh, después, bueno, eh, también lo que hicimos fueron, eh, con ayuda de los profesores, algunas clases abiertas. No es que empezamos las clases, algunos Está bueno eh, para... diarios eh, salieron a decir... Eh, ...que nosotros ya estábamos en clases... ...lo que sí error. se hacían... ...error... ...error de información... Eh, ...que en Plaza Rocha hay clases abiertas... ...se juntan dos o tres profesores... ...o el que puede... ...y son más en señal de protesta... De, ...se dan unas clases... ...el que quiere está invitado a participar... Eh, ...se van armando sobre la semana... ...y también hacemos unas clases... ...que son tipo encuentros... ...que son como intercátedras... ...entre varios profesores... ...como para... No perder el ritmo de algunas ritmo cosas. Estudio. Claro, de eh, volver. Pero no son las clases que, que deberíamos tener ni nada, son dos, tres clases por semana Bien. que tenemos entre todas las carreras. O parece. sea, que quede claro que no es que empezaron sí. las clases, sino no. que es una medida de protesta también entre sí. de ustedes y los docentes para mostrar que, bueno, y aparte porque están, digo, más allá de que parezca un chiste, están perdiendo un cuatrimestre entero sí. de clases, ¿no? De su formación, eh, de su tiempo y de un montón de otras cosas, ¿no? Eh, y después otra de las cositas que nos comentaban Era el que van a hacer un festival ¿Puede ser? Sí, eh, mañana en Estación Provincial En la parte de Andenes eh, Vamos a estar haciendo un festival Un festival o jornada eh, De folclore y tango eh, Que es de las 3 A las 7 de la tarde Hay un montón de bandas y grupos invitados eh, Es gratuito Y libre eh, Va a haber servicio de cantina y bueno, así que están todos invitados a participar bueno, así que ya saben, sábado no tienen nada que hacer, están aburridos en, en su casa está el festival ahí sí. y acompañen un poquito también, pueden preguntar a los chicos que van a estar ahí eh, contando seguramente y trabajando, eh, cómo viene la mano y profundizar un poquito la idea y sí. poder apoyarlos, ¿por qué no? por ahí, eh, gente o vecinos de la zona que, que quieran sumarse ganas, sí. sumen, que también, digamos ustedes sabrán en qué lo pueden ayudar pero también ya sabiendo de esta problemática de lo que están pasando, eh, ya es una ayudita y, y nada, es, es, es, es para avanzar en esto de defender los espacios culturales, también los espacios de educación y que hay un responsable que es el gobierno, sí. de, el gobierno de la provincia. ¿eh? Estaría bueno que nos cuenten esto que nos contaban hoy eh, cuando no estábamos al aire del de, polo artístico este que se pretende hacer de unir las escuelas, por eso la lucha de ustedes continúa, eh, Nada, que nos cuenten un poco de qué se trata eso. Sí, bueno, eh, a partir de las asambleas, que eh, nosotros hacíamos asambleas antes abiertas, eh, se acercó un montón de gente de otros institutos, de carreras terciarias, entre ellos eh, gente de la Escuela de Danzas Clásicas y de la Escuela de Teatro. Eh, hace cuatro años eh, se creó un proyecto que se llamaba Polo Artístico, eh, que fue aprobado y llamado a licitación también, eh, quedaba más o menos, tenía un terreno allá que era como por 8 y 63, eh, y era un edificio que lo que quería era aglutinar a las distintas carreras, las de danzas clásicas, las de tradicionales y las de teatro, para tener un edificio propio. Y eh, en condiciones. Y en condiciones. Eh, eso se aprobó, se llamó a licitación, estuvo La Plata, todo. La Maqueta también. Todo. La Maqueta, que era una, la escuela sí, del futuro. Sí, con era con fotos. Acá. Divino. Sí. Y bueno, ¿Y? Eh, cambió el, el gobierno de turno y, y quedó en la nada. mira vos. Eh, Qué loco, ¿no? Es Qué increíble. La Plata estuvo... Eh, a mí me pasó cuando hicimos las movilizaciones con la escuela de teatro que nos decían, la, el, estuvo en el presupuesto, se aprobó, y ahora la plata no está. Así te la tiraban. ¿Dónde está la plata? No sabemos. Muy bien. Como algo el... que me lavó las manos. ¿Y de cuánto estamos <ríe> hablando? De millones de pesos. Sí, ¿no? ¿Cuánto saldrá? Poner en condiciones. Aparte está bueno saberlo que hoy, hoy le toca a la escuela de danzas, mañana a la escuela de teatro, danzas clásicas, y así muchos institutos. Yo le comentaba a las chicas que también Yo soy, eh, estudio en el instituto número 9 de Formación docente También miles de problemas Cada vez que llueve no tenemos clases O sea, es una problemática Que eh, afecta a todos eh, En realidad no Y por eso tenemos que acompañarlos Y por eso les brindamos todo nuestro apoyo En cualquier momento Cualquier idea que tengan Quieren comunicar algo De lo que está pasando Obviamente no solamente el programa Sino el Olga y la radio del Olga Que es Rayonauta están las puertas abiertas para que estén acá para vengan para que disfruten y para que comenten un poco toda, todo lo que el camino de, de lucha que se está llevando la escuela de danza así que muchas gracias por sí, venir gracias chicos no. gracias a ustedes eh, algo importante el festival de mañana no se suspende por lluvia bien. Eh, si, bien paraguas. En, si, en la, si bien es si bien es la parte de andenes eh, donde va a estar el sonido eh, tiene una parte de techo y si llegara a llover que no pero, va a llover que no va a no llover, va a llover. <risa> eh, se va a resolver de otra manera Así que bueno, no dejen de ir Listo, entonces acuérdense Mañana a partir de las, las 3, 3 de, de la, la tarde, tarde Festival por la escuela de danza Lo organizan los estudiantes de la asamblea Están todos más que invitados Y acuérdense No se suspende por la lluvia Porque aparte no va a llover <risa> cosechamos libertades. Olga, Olga. Olga, Olga. <risa> Un moscato, maestro. Acá nos está esperando Diego, acá afuera. Diego es de Pura Vida, que nos va a comentar un poquito cómo viene el tema este. Y de paso comentamos un poquito de, de las vías la de comunicación. De, las de el Facebook, Olga Vázquez, Olga Vázquez con acento, Olga Vázquez sin acento. Pueden mandar mail, pueden escribirnos, estamos conectados online en este momento. Eh, sino también al teléfono de Radio Nauta 5 12 16 90 al correo radionautafm@gmail.com, a la página de Radio Nauta radionautafm.wordpress.com o a la página de Facebook Radio Nauta o al Twitter Radio Nauta FM. Tienen un montón de vías de comunicación, aprovechenlas. <risa> <risa> aprovechenlas. Y ahora eh, comentando un poquito que Salimos a la calle, Lolga, sale a la, a la calle, calle, tiró algunas preguntas, estuvieron escuchando algunos audios, eh, la pregunta es, ¿qué lugar le brinda la municipalidad a las movidas culturales independ e independientes? ¿No? Así que, quien quiera responder, tiene todas las vías que dijo Cami hace un ratito, y ahora vamos con eh, la entrevista a, de, a una persona que no sabemos quién es, pero que seguramente contestó que otra. Hola, soy Huichi, uh, me dicen, eh, bueno, de, de pensar de lo que del gobierno, o del municipio, a, la, a los momentos culturales, eh, veo que los, no lo dejan de, eh, ¿cómo es?, actuar o representante, entonces siempre nos mandan eh, ¿no? las inspecciones como para, para eh, no trabajar tranquilo y mostrar nuestras actividades que hacemos para la gente de los vecinos, ¿no? Un Moscato, maestro. .básquet.cultural.com Bueno, volvemos con el programa. Estamos con, acá con Ramiro. Ramiro, ¿no? No, ¿está? Diego. Diego. Diego. Diego. <risa> y lo tenemos anotado. Casi. Bueno, perdón. Cam Camino. Estaba pensando Camino, en un Ramiro, sacan... evidentemente. Que nos va a contar un poco la situación que viene teniendo. Bueno. ...que estábamos comentando de Pura Vida. Bueno, buenas noches y gracias por la invitación. Bueno, en este, en este momento, o sea, nosotros eh, tenemos eh, o sea, el boliche abierto... Y, ...y con la posibilidad de realizar manifestaciones artísticas. Este es el primer acuerdo o el primer avance que tuvimos con, con la gente de la municipalidad. Eh, obviamente que esto fue logrado por, por tener el lugar casi habilitado... En, en su totalidad como BAR y por tener todo presentado desde el 22 de septiembre para la ampliación del rubro que el rubro de manifestaciones artísticas 22 de septiembre de 2010 y bueno el, el, y la promesa de, de, de los funcionarios de la municipalidad ha sido que cuando se implemente el código de nocturnidad a partir de que se implemente el código de nocturnidad que va a ser más o menos en 20, 20 días eh, nos va a nos van a dar la habilitación definitiva como por tener todos los papeles. Eh, de todas formas, todo, todo esto, su, o sea, toda esta bola que nos han dado y todas estas cuestiones, ha sido por, o sea, por, la, por la gente que se convocó por el lugar y, eh, y por el, un apoyo muy importante que hemos tenido desde la Dirección de Juventud de Cultura de la Municipalidad. Qué, qué importante, ¿no?, lo que vos decías, ¿no?, de, de la movida que hay, que no es, digo, no, no, no es casualidad de que se autoconvocaron un montón de jóvenes eh, de muchas bandas independientes de La Plata, de las bandas Sander, porque es emblemático, pero pura, pura Vida es uno de los pocos espacios de la ciudad de La Plata donde se le brinda a las bandas la posibilidad de tocar eh, y de, con facilidades, ¿no?, porque la mayoría de los espacios de, hay mucho, la la gran mayoría de los espacios que lucran un poco mucho con las bandas, eh, es muy difícil que toquen, ¿no? Y este es uno de los lugares y por eso eh, creo que yo la, la participación de la gente que estuvo ahí. ¿no? Sí, sí, obvio. Nosotros desde que arrancamos ya casi cinco años, un poco menos, eh, nuestra idea del, del lugar, o sea, puntualmente fue que... Más allá de que es un negocio y todo bien, ¿viste?, eh, sí, un trabajo, un... claro, sí, sí. La idea siempre fue no eh, nuestra. O sea, nuestro objetivo era que los artistas o sea, no paguen, que en realidad Que cobren. Y es tan difícil, claro. Y bueno, desde el, desde el primer instante hicimos eso y, y podíamos seguir viviendo, y podíamos mejorar el lugar. Y, y, y bueno, fue así y, y sigue siendo así. Nosotros no cobramos ni sonido, el sonido es nuestro propio. No cobramos de Sadai, que también Sadaí es una... Es, eh, no sé a cuántas bandas Ander hay el dinero que nos cobra a nosotros, nosotros pagamos 300 pesos por semana de Sadaí. Eh, no sé si al músico Ander le llega eso. <risa> Pero bueno, eh, al cabo de un mes son 1.200 pesos que los podríamos invertir en sonido. Bueno, claro, porque... o, en, o en acústica, ¿no? Para el espacio. Claro. Bueno, nosotros no, nunca, nunca a ningún artista le cobramos, tanto de lo que es banda como ahora en este momento hay una obra de teatro eh, y después va a haber un, un, van a tocar, van, se van a juntar un montón de, de músicos que van a hacer un rato cada uno unos temas y eso, por sí. la reapertura. Es, es, eh, es impresionante pensar de, de que no hay, en serio, no hay muchos espacios. Nosotros, simplemente de esas políticas. Eh, que, claro, que tengan esas ideas, ¿no? Eh, somos pocos, digo, eh, la mayoría de las bandas que tocan en Pura Vida también eh, han pasado por el Olga claro. y la gente eh, viene, viene acá, va a pura vida, nosotros hemos sí, sí. ido, sí, sí. <risa> lo que hemos, hemos estado acá, nos hemos tomado nuestra, nuestra cervecita por ahí. Y, y es muy difícil, y es muy, muy entendible también la, lo, la participación de las bandas y el agradecimiento que te dan por brindarles eso, ¿no? Simplemente el hecho de poder tocar y mostrar su arte eh, y que no lucren con eso, ¿no? Eh, muchas de las bandas, hay millones. Sí, hay millones y igual yo, me, mi idea, o sea, eh, mi, mi análisis de estos cinco años de, de, al frente de Pura Vida, es que nosotros cubrimos muy poco de la cultura de lo, mm. o sea, local. Diríamos, sí, sí. yo diría un 10%, una cosa así, porque es, es tan amplia, claro. tan amplia. Por eso se necesitan más espacios, más lugares culturales, claro. eh, eh, o sea, y un, un apoyo constante o una convivencia constante de, del Estado con estos lugares sí. y con los artistas. Analizando esto, por eso venía la pregunta de, de hoy, que era ¿qué hace el municipio con, con estos artistas independientes? Que quieren, sí. que quieren buscar, que buscan su espacio acá en La Plata y, y por qué no está, o porque hay pocos sí, también. Sí. Bueno, ustedes estaban recién con la gente de la Escuela de Danza sí. y es algo... O Impresionante. Sea, es, creo que me <risa> da vergüenza <risa> hablar de pura vida en las circunstancias <risa> que están eh, eh, esta gente, ¿o no? Sí, ¿no? sí, nosotros, eh, bueno, por ahí comentando el, el primer programa del Olga, hablamos un poquito de... ...del tema del Olga, de lo que nos estaba pasando a nosotros... ...también nos quisieron claro. desalojar de este espacio... ...y le está pasando a muchos espacios, ¿no? No solamente Pura Vida, no solamente el Olga... ...hay un montón de lugares... Eh, ...más allá de que sean espacios como decíamos hoy... Eh, ...por ahí la diferencia de Pura Vida y el Olga... ...es que Pura Vida tienen dueños que laburan de eso... ...salen claro. de su vida, sí, qué sí. sé yo... ...pero tienen una política hacia las bandas independientes... ...hacia el arte independiente que hay tanto en nuestra ciudad y tan fuerte que eh, ni siquiera siendo nosotros y ellos podemos no, no, claro. cubrir la cantidad de claro, manifestaciones se muchos, que hay. muchos espacios claro. mucho. y incluso también eh, los espacios públicos como las plazas todo eso, también eh, los artistas lo necesitan constantemente ¿no? vos fijate acá tenemos el festival de, de, de la ciudad de La Plata y se llenan la boca hablando de la ciudad más cultural y donde nacieron los redondos virus <risa> bueno entre otros los peligrosos gorriones sin embargo vos tenés el festival por el día de la plata siempre toca sí Miranda sí eh, todo Vicentico, bien con que todo bien no todo Obviamente. bien claro, claro sí, sí, sí. pero eh, Sí, no, que por ahí se le podría brindar a, a bandas independientes a Under de Pero ya o sea, saldrá a hablar, viste, en el municipio de La Plata, ya saldrá a hablar cuando las bandas esas Under logren. logren a duras penas sí. eh, llegar a capaz la fama o algo así y ya van a decir, sí, salieron de acá. Gracias a nosotros. De la, para ciudad, todos. de la ciudad de las de León. Sí, no, tenés, yo todo bien, digo. A mí me parece que hay gente que le gusta y está bien. No, ni a la. No me parece que la banda tenga que venir como hacen, tocar a las 2 de la tarde, tienen que traer sus instrumentos, tienen que pagar el flete, porque ni siquiera para el flete le dan. Entonces, y después viene un artista de, de Buenos Aires y le pagan, ¿entendés? 100 lucas. Sí, sí, siento claro, claro, Ese es el tema. O sea, claro, y que también es contradictorio. Nosotros lo que hablábamos era el tema de que no es por ahí no es casualidad, por ahí sí, por ahí qué sé yo. Pero eh, se apuntan muchos a estos espacios eh, con el tema de la, las reglas claras y qué sé yo. Acá hay algo re importante que es lo que decían. Ellos presentaron todo en claro. el 2010. Sí, o sí, sea, sí. y vienen y le cierran el lugar porque por la propia burocracia del municipio, porque claro. no? ¿Por qué no? Eh, no está habilitado, pero no porque eso no haya presentado sí, algo y, o no esté en regla. Claro, y lo más loco, lo que decíamos hoy, era el tema de la diferenciación de que si es por el ruido, si es por el ruido tenemos muchos otros lugares que, que generan, ruido, que generan mucho ruido, que eh, por ahí no brindan, que lucran con los artistas, en muchos de los casos, y por ahí ni siquiera le dan los espacios a los artistas. Lugares como, digo, muchos boliches de Diagonal 74 sí. hablábamos nosotros, A esos lugares, por lo general, no, no tienen ningún problema con todo esto, y no solo eso, sino que si hablamos de ruido o quilombo, entre comillas, eh, está de lo igual manera, en igual. Digamos. Claro. No, igual. Pero, a, yo el otro día pasaba justo por uno de estos, pasaba caminando por al lado uno de estos bares muy muy conocidos de acá, de La Plata, por ahí por Diagonal 74, y estaba... Eh, como si fuera cerrado un, un espacio para que, que sea la fila de entrada que cortaba la calle. No ya, sé, era sí, muy sí. extraño, digo, es un bar bastante conocido acá, bastante los ah, precios, precios son bastante caros, digamos, y estaba cortada la calle y nadie decía nada, porque bueno, no, es un bar no, bastante reconocido sí, de sí. La Plata. No sabemos cuál es, pero bueno. <risa> Bueno, una cosa, porque están hablando de los ruidos, que es importante para señalar, o sea, en la cuestión de, de, de los papeles que hemos presentado nosotros, tenemos que presentar una, un informe de acústica por un ingeniero, un sonido. O sea que supuestamente está... El, no, no ha, claro, no hay problema de, sonido, de ruidos eh, uh -huh. para, para, para afuera. Me parece que esto que él genera más ruido todavía, o sea, ellos, <risa> ellos presentaron todos los papeles, hicieron todo lo que tenían que hacer hace casi dos años, sí. y van y le cierran el lugar porque, no, porque el municipio todavía no pudo encargarse de verificar lo que ellos presentaron, no. es, es muy extraño. Eh, y después había una cosita que nos contabas, que es, es muy extraño, el tema de la plazoleta eh, de la noche, de los lápices, ¿qué querían hacer? ¿Qué querían también...? clausurarla ¿cómo? no una locura de algún vecino ahí. <risa> <risa> o sea el reclamo del de, reclamo de los vecinos también eh, estaba ahí claro o sea ya ya fuimos eh, fuimos o sea tuvimos eh, varias páginas en el diario del día vos fijate el diario del día lo que es, bueno eh, sí. El diario del día le sacó a 10 tipos que se reunieron, o sea, respeto la reunión de los 10 vecinos, que incluso no son los 10 vecinos, pertenecen al barrio donde estamos nosotros 861, sino que eran dos o tres del barrio de 861 y después otros de otros barrios. Y a esos, le da, a esos tipos le dan una, una tapa de diario. Y, <risa> no, y a nosotros que, o sea, la asamblea que se ha autoconvocados eh, fue a cubrir el diario del día y yo le conozco a algunos de los periodistas y le digo que. Vamos a salir o no vamos a salir a la foto. <risa> y después te pone una foto donde hay dos personas hablando nada más. Sí, y acá, ves, digo, nosotros como Olga participaron, estuvo nuestra productora eh, ahí participando de la movida y nos contaba que eran 200 sí. personas, por ahí. Sí, sí. Impresionante, ¿no? La... Sí, bueno, pero bueno, eso son gente nefasta así que ya sabemos lo que es. Sí, que hay. No, que la, hay. La, <risa> no Pero no, yo digo, el reclamo de los vecinos lo entiendo. Yo digo, lo que no, a mí lo que me da mucha bronca es el manejo y la manipulación que tienen algunos medios. Sí. Yo no sé cuáles son los intereses, pero seguro que los, que los hay los hay. <risa> bueno, eh, vamos a tirar ahora la pregunta, eh, para que nos quieran, quien quiera contestarla. Eh, ¿Qué lugar le brinda la municipalidad a las movidas culturales independientes? El Olga estuvo en la calle y acá hay uno de los comentarios. Bueno, yo soy Agustín y considero que la municipalidad, la municipalidad no solamente no hace nada con respecto a las movidas culturales, sino que entorpece muchas veces la, las propuestas culturales que, que hay dando vuelta. Punto gmail punto com. Entre palabras y encuentros entre nosotras, que se lleva, acá estábamos hablando con, con Diego, eh, que por ahí nos salía la duda de, de bueno cómo, cómo fue que, que los clausuraron. Bueno, el, la clausura fue el día viernes a eso de las 2 de la mañana. Empezaba a tocar la primera banda que era los Falcons, y dos temas ¿sabes? O sea que como que a, a mí me da la sensación de que había alguien ahí adentro esperando que, que, empiece, la, que empiece la banda para.. <ríe> eh, que dos eh, temas para claro, porque en el primer turno, o sea, nosotros tenemos dos turnos, uno que va hasta las 12 y media de la noche y el otro hasta las 3, 3 y algo. En el primer turno estaba Alberto Bassi, que hace monólogos de sexo y humor, y estaba todo muy tranquilo como para venir a clausurar O sea, está toda la gente sentada, está tomando claro. algo, ¿viste? El tipo hace monólogo. No estaba el contexto como para decirlo. Claro. Están haciendo. Y, rollo? Sí, sí. <risa> y bueno, y, y nos clausuran. Aparte también, eh, una de las cuestiones llamativas que está todo programado, porque eh, uno sabe que cuando, cuando lo clausuran, eh, si está, puede levantar la, la clausura, en el juzgado. El juzgado el día sábado no abre. Y entonces, claro, no nos dan ni siquiera la posibilidad de. de, de O sea, de ir y hacer un descargo. Directamente nos desalojan y eh, nos clausuran el día viernes. Nosotros el día, el día jueves habíamos tocado el Majebri temprano y después tocó una banda de Brasil y Las Culebras a la noche. El día jueves, eh, el día jueves no pasó nada tampoco. O sea, que, ¿por qué nos clausuran el jueves? Porque yo puedo ir el día viernes al ah, juzgado. Claro. Claro. Y bueno, la cuestión, o sea, la, la clausura que nos hacen a nosotros es por estar presentándose un espectáculo sin tener la habilitación de espectáculo. Que ya estaba la habilitación. Claro, sí, sí, sí. <ríe> así que eso estaba para recordar. Uh -huh. Che, y bueno, así que se empezaron a, a autoconvocar. En la Yo la, la, primera, la primera sensación que tuve a la mañana fue, dije, bueno, lo cierro, no... Hablé con la gente que trabaja conmigo, que es un montón de gente, porque no solamente de nosotros tenemos el bar, sino que también tenemos una empresa de sonido y luces, que son un montón de gente. Entonces yo estaba tratando de acomodar, pero no lo podía llevar todo a laburar ahí, a la empresa de sonido porque, porque no, no daba para todos. Y bueno, y al, a, a, en el momento ese dije, bueno, también le dije a mujer, mira, no, me cansé, estoy harto porque hace un montón de. O sea, no estoy harto de, de poner bandas y todo eso. Estoy harto de... No, de burocracia. lidiar con tres, Sí, lidiar claro, con tres, ¿sí? Con viste... Y bueno... Por la tarde me dice... Me despierta la mujer, me acosté a dormir... Después de la tarde estaba durmiendo... Me dice mujer... levántate porque hay un quilombo barro en el Facebook... Cosa que yo no sabía nada... Porque me dice... Se están autoconvocando para el día domingo a las 5 de la tarde... Y bueno... Después de la noche ya me llama gente de Norma... Me dice... Venite que estamos con la... Te quieren ver la gente de Juventud... Y bueno... Eh, ahí me reuní con la gente de Juventud y se, después fuimos a la asamblea que se hizo el día domingo. Eh, y bueno, ya el lunes, eh, también después el lunes, me llamó eh, Pablo Pablo Brera para tener una reunión. Y bueno, y ahí empezaron los el tiro y la floje. Eh, yo realmente no esperaba una, una respuesta positiva porque no lo.. <risa> viste, lo veía medio turbio todo. Pero bueno, finalmente vamos a ver qué sucede, ¿eh? como que. Eh, vamos a esperar a que pase esta noche Y mañana la segunda noche <risa> ¿Quién sí, quiere? Eh, por ahí, tire, eh, tiralo que, que, ¿Quién va a tocar hoy? ¿Quién va a tocar mañana? Bueno, eh, hoy, va, eh, o sea, ahora está, hay una obra de teatro de Monoros, Colorado 36 Y a la noche se juntan un montón de artistas Que van a estar, eh, todos van a Se van a hacer canciones entre todos Que es por pura vida, digamos Claro, por la reapertura Y mañana está en de la Plata Que, es, que toca Llaman, eh, Monstruo eh, Crema del Cielo Es un... ¿Qué más está? Eh, Hongo Falcon Y... Se si me está faltando alguna banda más es un, es un disco que se está editando en Francia Y que lo... Este festival lo hacen para recaudar fondo se, se va a salir un vinilo en, Y... Y el día, el día... Domingo también hay un festival Que toca Guacho, Oscobos Señorita Trueno Y algo más también debe haber Ahora no me acuerdo Y vamos a cerrar el lunes eh, con los faunos Javi Punga y Le García. Eh, bueno, esa, esa, hay claro. agenda para ir a... Claro, pero no es, esta programación ya venía, o sea, ya estaba, ya, ya estaba armada. Pero bueno, así que, no. eh, más allá de todo, están dando esos espacios, como nosotros ya lo venimos insistiendo, eh, y para defender, y, y quien no conozca pura vida, que se dé una vueltita para eso... Eh, también invitamos, el domingo a las 5 sigue estando la asamblea. Sí, eso es, creo que yo digo que para mí es lo más importante para, para continuar. O sea, o sea no es, si nosotros, es importante para nosotros seguir abierto porque es una fuente de laburo y bueno, es lo que nos gusta hacer. Pero lo más importante es que el, el domingo se unieron un montón y se encontraron un montón de músicos, artistas, de, o sea, gente de teatro, periodistas que estén involucrados con, con la causa del rock o las movidas eh, culturales en general y se juntaron ahí el domingo se juntaron por la causa eh, fue por pura vida, bueno, ahora este domingo la, va, va por varios, otra cosa hay varios espacios claro, y lo, más, lo más importante es que haya distintas voces y, y, y bueno y buscar eh, entre todos soluciones bueno, che Diego, muchas gracias por venir por favor, eh, y cuando quieran, cuando necesiten eh, los espacios de la radio de OLED. están, abiertos. están sí, abiertos por ahí vemos si podemos hacer algo en dale, dale, gracias. dale muchas gracias que vos. porque nadie nos sobra trabajo amor llegamos con la duda que nadie aclaró Y en het huis Estamos acá, otra vez en Oiga Olga, esta vez nos acompañan Yushi y Talon de Cajale Casazo, una banda amiga del Olga Vázquez que han venido a tocar, nos han brindado su apoyo en más de una movida y siempre están. Los pibes son los primeros que si necesitamos algo, una entrevista son los, la, la, primera la primera banda, banda invitada. entrevistada eh, invitada, así que tienen el orgullo de decir estuvimos en el primer programa de ¿Cómo andan, Che? Eh, bien, me acordé que en el último show que hicimos eh, largamos una calco que decía Yo fui a ver a Cajale cuando no iba ni el loro. Está estaba, estaba buenísima la calco. Hoy no no las traje, quedaron. Bueno. Quedaron porque no fue ni el loro. Quedaron, quedaron todas, en no, realidad. no tenían para repartirla. Sí, en realidad ese fue el día que tocamos con Arbolito y todos decían, no, nosotros vinimos a ver a La gente rechazaba la Loro. <risa> la banda Loro. Che, bueno. Eh... Qué casualidad que, que, que llegamos y estabas con Diego porque el otro día de parte de Cajales, digamos, toda la movida que se armó en las redes sociales, nosotros ju justo le habíamos escrito de, de, de, bueno, de nuestra solidaridad, contábamos cómo trata Diego a las bandas. Nosotros no somos de las bandas que más hemos tocado en pura vida, pero la verdad este, es un lugar donde, uno de los pocos lugares donde no le cobran a los músicos para que toquen, claro. los lugares comerciales, digo, ¿no? Donde se preocupan para que el sonido esté bueno... Y, y yo decía que eh, le habían puesto que íbamos por, por el tema de ellos y que teníamos que ir por el tema del Olga <risa> eh, junté porque me parecían dos causas este, eh, para, para, para, mo para mover no y el, es la idea qué importante no eh, que nosotros decíamos de de ¿Cómo es la movida de las bandas independientes acá en La Plata? toda esta problemática que por ahí no se conocen, ¿no? Sí, la gente no sabe lo difícil que es encontrar un espacio y, por ahí. Claro, comentar un poco por qué sí. ustedes, como, como banda independiente, Cajal y Casazo, van y bancan, o sea, a Pura Vida, a Lolga, y a otros espacios más que... Primero porque es que creemos que es el lugar donde tenemos que estar, digamos. No, no, no, lo, entendemos, no lo entendemos nunca de otra forma, ¿no? Es decir, eh, el arte, en nuestro caso, la música... Tiene que ver con, con que hay cosas del mundo que nos rodea que nos movilizan. Entonces, no estar en esos lugares en estos momentos sería mentirnos a nosotros mismos. Venimos de ahí y seguiremos siempre ahí. Esa es nuestra vocación, ponele. No, no sé cómo decirle. Pero venimos de ese palo. Tiene que ver con eso. Qué, qué interesante que digamos, la, la semana pasada, en el primer programa, hablábamos, hablábamos de, justamente. de esto, ¿no? de los artistas que se comprometen con algo más, que salen, que apoyan, que, que, viven, que muestran que el arte lo, lo, lo ponen al servicio de otras cosas. Que... Sí, claro, pero, pero no como una cosa solidaria, sino como una cosa inherente al arte. Ah, ¿no? Claro, ¿No? claro. Es decir, eh, eso lo que decía, es? repito. Y, y cada vez que comentimos que cada vez que nos mentimos la alegría se nos va dice de las canciones de Cajale sí, qué grande eh, quieren comentarnos un poco dónde van a estar en estos días? mirá, estamos eh, hace un mes tenemos una casita propia después de cinco años de lucha por tener un lugar donde no nosotros dos, cajales eh, Cajale dos nos... no ah, es que somos la banda. pareja y no, logramos la casita ¿no? toda la banda, toda la banda tenemos allá por la zona de circunvalación cerca de Meridiano V una casita donde hay una salita de ensayo un, una, un mini estudio de grabación Así que estamos internados ahí hace un mes Porque estamos armando el tercer disco de Cajale Que va a salir, Bien. estimamos, en, en agosto Si lo quieren presentar acá Sí, no claro, claro que sí Cuando decimos agosto sabemos que va a salir en noviembre <risa> Porque esto es así siempre Pero entre agosto y noviembre va a salir el disco Y um, estamos laburando con Mateo Moreno Que es un uruguayo amigo Que va a producir artísticamente el disco Conseguimos eh, financistas. Que debemos mucha plata, estamos debiendo mucho dinero, así que también venimos a pedir plata acá. Bien. Eh, aquí, aquí no, no, no, ustedes, por intermedio. No, No están la herramienta para pedir. Aquí. Pero... Así que estamos en eso. Venimos de, de tocar este la semana pasada en, en el Parque Saavedra, en el marco de la presentación del CD del otro lado del árbol, de la ONG, que funciona enfrente al, al Hospital de Niños. Eh, el, recién me acaban de avisar que probablemente el 11 de mayo haya una movida en la Plaza San Martín Pero no está confirmada, así que si eso ocurre, eh, va, vamos a estar tocando ahí ¿Y el sí. domingo pasado? en Berazategui? El domingo pasado estuvimos en Berazategui En una ONG que se llama Amigos de la Calle 413 Que están yeah. por, por techar el... El, el salón y estaban haciendo una rifa y ahí, sí, ahí fuimos, buena onda. fuimos participamos de una tarde muy bizarra donde estuvieron los bomberos haciendo una demostración después nosotros <risa> eh, después estuvo <risa> un señor de la comunidad italo-argentina y después no sé qué más pero, mezcla, sí, una mezcla linda, linda ensalada sí sí estuvo buenísimo che, y, eh, por ahí se me estaba acabando el tiempo y por ahí las sonrisas que se están escuchando eh, son las chicas de mamichula eh, que, vienen con su que programa viene, ahora, viene con el problema y medio como que nos apuran sí. con eso nosotros eh, estábamos interesados que sean como son la primera banda entrevistada también que sean la primera banda que toque acá en vivo para todos ustedes es que y porque aparte la semana pasada cuando damos la parte de, de la agenda también ponemos Paso, sí. pasamos un, un tema, tema de... y pasamos el tema de cajale siempre presente cajale sí, con nosotros muchas gracias eh, No sé, si ¿sí tienen ganas. Claro que sí. ¿No? Vamos a afinar la sexta que se me corrió un poquito por el frío. <risa> Perdón, eh. Esto se le dice en el radio verdad. Estás es así. Estás es en vivo. Hay que recordar que en en vivo. <risa> estamos en la Para nada, preparado, está. Dicen si no te metas vos, Siempre termina mal. Dicen, la violencia siempre es culpa siempre de los pobres. Dicen, aquí nadie quiere, nunca quiso laburar. Dicen, la pobreza siempre es culpa siempre de los pobres. Dicen que comer es un derecho, parecido a andar en auto. Dicen, mientras bajan el seguro, een ir seguros hasta el barrio. Se olvidan de decir, violencia es recht violencia es provocar. Se olvidan de decir, pobreza esa falta de pan, el mismo que tirarás, a contradecir, la mentira troz, a contradecir, para resistir la mentira atroz, a contradecir. Tema, hijo. Muy lindo. Muy lindo tema Express. Muy lindo tema. ¿Ya estamos? Acá. No, Tira. Oh, yo quería te, tirar otro temita. Que bueno, van a tener otro. Sí, van sí, a estar. Sí. Otra che, vez. bueno, mucha mierda con el programa. Como bueno, arriba. Muchas... Gracias por la invitación. No, muchas gracias a ustedes por estar acá. Por haber eh, para la próxima, vamos a tener un poquito más de tiempo, así nos tocan otros sí. temas. Dale, dale. Y ahora, vamos y ahora con vamos la agenda. Vamos con la agenda. Dale. Bueno, eh, para hoy, viernes. Tenemos acá en el Olga, en nuestra casa, tenemos una fiesta que organiza el Pelo de Einstein y el Aula de Derecho. Eh, también ahora, ya ahora me parece que arrancó, eh, en La Mecha está tocando Cefalea, Mil Pueblos y Mecánica Celeste. Sí. El Perdón, el cantante de Mil Pueblos es el guitarrista de Cajale. Ah, sí, sí, sí, sí. Recomendadísimo. Sí. Recomendadísimo. estuvo tocando acá hace un par de semanas ya. Exactamente. Eh, bueno, está tocando en la mecha en 1 y 65. Ya arranca. Eh, la entrada es libre y gratuita, así que si quieren pasarse, los invitamos desde acá de Olga Olga. Y para mañana sábado, eh, en el centro cultural En Eso Estamos. A las 21 horas están Los Nadies, que es una banda de mi ciudad, de Mar de Plata, y Lisergia, Lizergia, creo que se llama, otra banda que es de Buenos Aires. En eso estamos, es en la calle 8, entre 41 y 42. Bueno, así que tienen agenda para hacer. Eh, también les comentamos, acá estamos en Radio Nauta, FM 106.3, el teléfono es 512-1690, y no se vayan porque ahora empieza, Orgía de Vegetales, la gente de Mamichula que tiene el programa todos los viernes, así que no se vayan, quédense atentos y nos estamos yendo con un temita de Cajale para, para empezar a ambientarnos, ¿no? para conocernos un poco. Bueno, del próximo disco de Cajale, que va a salir entre agosto y noviembre, se llama Por Distinto. La cumbia. Por Distinto. Desigual caliente, inmoral, por ajeno no tiene verdad, por valiente marginal y la patria vino a ser el abrazo en la terminal, ese locro que le prometió lo que viene. Adelante porque atrás duele tanto que al mirar, se le nubla, se quiere volver para adelante porque atrás tanto que al mirar, se le nubla, se quiere volver vos, oh, te a ver que la soberbia se va, Mecla, te a ver que la soberbia se va. Vino a ser el abrazo en la terminal, el asado que le prometió los que vienen y los que van pa adelante porque atrás duele tanto que al mirar, se le nula, se quiere volver para adelante porque atrás tanto que al mirar Zene nula, se quiere volver Vos, mezclate y vas a ver Que la soberbia se va. Vos, mezclate y vas a ver Que la soberbia se va. La patria no es el himno, es el asado que te debo. Son los que están, los que faltan Y sobre todo los que vienen. Permiso, perdón. Doeño de qué, por qué y hasta cuándo Y para qué. Dale, mezclate Que la soberbia se va. Ik por door de que yo pueda saber pasaré por tu ventana para pedir perdón buscaré por ik kan donde pueda creer gritaré a los cuatro vientos que no quiero perder ah. Me levantaré temprano para ver pasar el sol Comperé una pirineta para sentir... La bolsa de palabras me está empezando, no me voy a morir antes de que pueda. cultura, cosechamos libertades. Olga, Olga. Olga, Olga.